Cada tercer día el mosco transmisor del dengue chikungunya se reproduce 350 veces. Juntos, podemos derrotarlo. Limpia tu casa y patio. Voltea recipientes que puedan contener agua. El abate combate al mosco. Deja que los brigadistas lo apliquen. Si presentas fiebre o dolor de cabeza, acude al médico. No te automediques. Gobierno del Estado de Sonora.